Como siempre, uno contra uno, transitando ya nuestra séptima temporada, camino a la octava en AM570. Vamos a Sunchales, vamos a hablar con el presidente de Libertad. Doctor Grosso, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Gra gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, al contrario. Disculpen que por ahí me buscan y, bueno, mi trabajo no es fácil, yo lo desarrollo en el, prácticamente en el 80% de la mañana en el horario corrido, entonces... A veces se me dificulta, así que les pido disculpa si alguna vez no no he podido no he podido atenderlo. No todo bien, todo bien, todo bien. Le agradecemos mucho. Bueno, eh, ayer hubo una asamblea. Corríjame si estoy en lo cierto. 126 sí. este participantes de esa asamblea, este, votaron por la desprofesionalización de los deportes profesionales. 51 por jugar. Esto esto quiere decir que Eh, se le libertad como club le retira el apoyo este eh, económico a, a las actividades profesionales pero no quiere decir que no se vayan a jugar si es que las subcomisiones se pueden hacer cargo de tanto del ba como del fútbol es más o menos así es sí, decir sí. o sea no es eh, la propuesta la propuesta es, es profesionalizar las actividades eh, profesionales solamente sino obviamente también este, dejar este, librado a, a los grupos eh, a los grupos de trabajo o a las subcomisiones que de pronto este, eh, sin comprometer eh, sin comprometer al club fundamentalmente la parte financiera este, puedan de alguna manera este, eh, bancar esas actividades que, ellos, este, que todos amamos por supuesto no es cierto Eh, de manera tal que bueno este, anoche mismo se presentó una moción entre los que estaban como para continuar con el vas que bueno los invitamos a dialogar y obviamente veremos este eh, qué es lo que pretenden qué es lo que qué es lo que quieren hacer y, y los acompañaremos desde el punto de vista político desde el punto de vista eh, social desde el punto de vista administrativo este, Pero la parte económica ya hay un compromiso muy fuerte que bueno, que nos han brindado los los eh, ciento ciento veintipico de asambleístas que bueno nos han dado, nos han respaldado en la moción que nosotros presentamos, lo cual que nos pone muy bien porque también es un modo de, de, de publicitar un poco la gestión, ¿no es cierto? Es decir, con, con semejante cantidad de votos a favor, la verdad que nos pone muy bien. Este, y nos da la pauta de lo que la gente realmente eh, desea en un momento como que está pasando eh, Sunchales en este momento ¿no es cierto? Doctor, ¿cuánto, ¿cuánto es el pasivo? ¿cuánto es la deuda que tiene Libertad eh, hoy? como club? Bueno, eh, vos me, me, me la preguntaste una vez y me dijiste una cifra que no, no, no, no es no, no, no, no correspondía a la realidad eh, la deuda lo, lo que ha quedado de, de deuda es lo que se debe, eh, en definitiva este, la deuda de competencia lógica que puede tener cualquier club, este, que termina no con la cuenta cerrada, sino que termina por ahí un mes, un mes y medio atrasado, eh, que en definitiva son los atrasos que se van recibiendo eh, año tras año, es decir, este, eh, y esto no solamente lo recibí yo, sino el anterior presidente y el anterior y el anterior, así sucesivamente lo que yo propuse era cerrar con esto, cerrar esa, esa, esa deuda, ese efecto dominó que se ha afectado durante años y que asciende más o menos a los dos millones y media aproximadamente, ¿no es cierto?, cerrarlo como para tratar de alguna manera de que partamos este nuevo proyecto, esta nueva proyección de, de club, eh, prácticamente este, eh, desde punto cero, ¿no es cierto?, este... Eh, eh, cuanto a la deuda eh, eh, concreta, digamos, concreta del club, este, eh, de proveedores, que es, en, que es en la calle, y demás, eh, no, no, no hay, no tenemos deudas eh, impositivas de ningún tipo, este, es más, nosotros tenemos la asamblea ordinaria, que bueno, la hemos pospuesto en función de la asamblea extraordinaria, pero ya tenemos el balance que fue aprobado por, por nuestra auditoría externa, ...y por, este, y por eh, el, el Consejo de, de Ciencias Económicas de Rosario... ...y ha sido un balance francamente favorable... ...está ese desplazaje económico que te vuelvo a repetir... ...es cualquier natural, eh, totalmente natural... ...todas las entidades o la gran mayoría por lo menos la tienen... Este, ...algunos por supuesto no, porque bueno... ...de, de, de alguna forma a lo mejor económicamente se manejan distinto... ...pero esto ha existido siempre de esta manera... ...y se va acumulando a través de los años... ...y yo he tratado de alguna manera... ...de darle un corte final a esto... ...como para que este, este proyecto salga limpio, ¿no? Exacto, este... ...a ver, con esta resolución de anoche... ...y con esta votación que hubo anoche... ...que me parece algo... Voy a, dar, voy a dar mi opinión, ¿no? ...cuando no se puede, no se puede... ...y cuando hay un club que tiene una deuda... ...y se pone en riesgo el patrimonio del club... ...me parece lo más sano y lo más atinado hacer esto... ¿Cómo, ¿Cómo queda la situación del básquetbol? qué es, qué es lo que, digamos, a, obviamente a ustedes les del club, nosotros queremos saber de, de nuestra actividad del básquetbol. ¿Libertad este, va a ser el básquetbol de Liga Nacional o, o a, hay e, intenciones de este, canjear la plaza o, o dejar de jugar el básquetbol en forma profesional? Mirá, cualquiera de las tres cosas que dijiste es factible. O sea, nosotros abrimos el juego, este... Y decimos a quienes de alguna manera representen los intereses este, eh, de la actividad, lo esperamos a dialogar. Lo mismo seguramente va a suceder en el fútbol, ¿no es cierto? Eh, lo vamos a escuchar, pero elegir dónde jugar y cómo jugar eh, no lo vamos a imponer nosotros, en la medida que teóricamente nos aseguren de que eh, lo que elijan no va a comprometer, y por supuesto lo avalen, ¿no es cierto?, como corresponde, este, eh, no va a comprometer los intereses del club este podrán elegir ellos a dónde a dónde a dónde es su lugar a dónde es su lugar en, en el terreno de la competencia eh, puede que de pronto eh, no haya ningún interesado que nadie se quiera arriesgar y bueno y la cosa quedará eh, en la nada y puede que teóricamente eh, alguien diga bueno yo quiero seguir con la liga a", cosa que me parece bastante poco probable. Porque alguien diga, bueno, puedo jugar un tenía, si es que se puede, si es que hay alguna plaza que está en condiciones de, de, de, ser, este, de ser intercambiada o se puede jugar este, el, el, el federal que está dentro de las posibilidades. Con lo cual, este, esto no hay nada asegurado, te vuelvo a repetir. Esto depende de los intérpretes, de la gente que, eh, que de pronto esté eh, manejando este... Estos grupos o estas subcomisiones que, eh, por supuesto, se comprometan a realizar la actividad. Uno debe indicar a dónde jugar y cómo jugar. Yo Simplemente tengo que poner el club a resguardo, que es lo que me corresponde a mí. Yo tengo que tratar de alguna manera de mantener el club abierto, eh, tratar de alguna manera de mejorar eh, la infraestructura, que es un club de 106 años, que ya está con, con, con sellos de deterioro, que tengo que de alguna manera resolverlo, que en parte ya lo he hecho pero me queda todavía por hacer este, tenemos que de alguna manera darle un refuerzo eh, a la parte social que hemos dejado un poco postergado en función de que eh, se nos iba el 70% del presupuesto en la parte competitiva entonces evidentemente así la cosa no, no puede ser este, y obviamente tratar de reforzar en las unidades de negocio que nos han dado mucha satisfacción y sobre todo potenciar este los deportes amateur, que, que también lo tenemos bien conformado, porque es disciplina federada, pero bueno, merecen una atención mayor. Entonces, mi trabajo, mi, mi, mi compromiso está dirigido hacia eso. El deporte competitivo, el deporte profesional, eh, su, sufre una suerte, tal vez llamarle de postergación desde el punto de vista institucional, y bueno, serán los interesados. En, en hacerla y los lo, lo amantes de la actividad quien de alguna manera dispongan que están en condiciones de hacerla o no, esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Cuando podemos dar el apoyo, lo damos. Ahora estamos en una instancia donde para nosotros los institucionales lo prioritario. Y debemos funcionar a partir de esa postura. Porque aparte hemos establecido un compromiso con la gente que, que, que es que nos provee con su responsabilización de ser serios en ese sentido, porque, bueno, estamos dentro de un contexto, de una realidad, que eh, necesita tener un toque de austeridad también, ¿no? Me parece muy bien, doctor Grosso, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, lo mejor para la libertad. ¿eh? Bueno, lo intentaremos, este esto es una... sale de una teoría de refundación, que yo no sé si realmente será eh, con estas características, pero bueno, nuestro pensamiento es... Eh, se encamina, te encamina hacia eso, es decir, queremos un club este entero en todos sentidos y, y espero que por lo que yo escucho es que los demás no tienen la la la, la debajo de la alfombra, ¿no? Es decir, este que, que esto tal vez sea imitado y es probable que a lo mejor la realidad no solamente basquebolística sino también deportiva este sea diferente ¿no? eh bueno, en todos los contextos por atendernos No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, la palabra del doctor Grosso el presidente de Libertad, clarito, ¿no? Este, si las subcomisiones... Se...